Ya está en Talca el mejor sabor con los mejores precios. El chilinguito. Escuche bien: estos sí son precios bajos. Carne mongoliana, más bebida, 2,950 pesos. Suprema de pollo con papas fritas, ensalada y bebida, 2,890 pesos. El chilinguito. Visítenos y vea nuestra carta. Tenemos mucho más calidad con precios a su alcance. ¡Ah! Y los escolares pueden aprovechar la gran promoción: un completo más bebida por solo 950 pesos. Tenemos los mejores haz de Talca. Te invitamos a disfrutarlos junto a quien quieras y verás que son los más ricos de nuestra ciudad. Lo esperamos en 13 Oriente, frente al terminal. No se confunda el chilinguito, el local rojo con amarillo, el local del mejor sabor.